Jeremías capítulo c c i n u e n t Así y uno. a ha dicho Jehová: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y saciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas las partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, Y al que se e n o r g u l l e s e de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel, huid de en medio de Babilonia. y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid e sobre Elia, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra. Porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas. Embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia. Poned centinelas. Disponed celadas. Porque deliberó Jehová y a ú n pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, Yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidades son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo. Israel es el centro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. m a r t i l i o me sois, y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová. que destruiste toda la tierra, y e x t e n d e r é mi mano contra ti, y te haré rodar de entre las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media sus capitanes, y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Se encerraron en sus fortalezas. l e faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus arrojos. Correo se encontrará con correo. Mensajero se encontrará con mensajero. Para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego. Y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón lleno su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá j e r u s a l é n Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a ú n a rugirán r como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren, y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Como fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid e n medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada andad, y no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de j e r u s a l é n Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas de mí, vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de Elia la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de Helios. Porque vino destruidor contra Elia, contra Babilonia y sus valientes fueron apresados, y arco de Helios fue quebrantado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, y a sus capitanes, y a sus nobles, y a sus fuertes. Y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron sólo para el fuego. palabra que envió el profeta Jeremías a a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, y era a Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a a Seraías, Cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, Así se hundirá Babilonia, y no se levantará, del mal que yo traigo sobre Elia. Y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías.